Hola amiguito, bienvenido a este tu espacio, donde hablaremos de la estabilidad política, del desarrollo económico y de la inversión extranjera. Durante el porfiriato se construyeron en México más de 19 mil kilómetros de vías del ferrocarril. El país quedó muy comunicado, se realizaron inversiones de capital extranjera y se impulsó la industria nacional. Todo se transformó. El norte del país tenía tres características por las cuales, antes del tren, habían permanecido deshabitadas. ¿Quieres conocerlas? Estas eran su naturaleza desértica, la lejanía con el centro del país y los ataques de los indios nómadas de Estados Unidos. De pronto con el ferrocarril todo cambió y surgieron ciudades de la nada. La economía de la zona se volvió muy activa y cómo no si se comunicaban con la capital y con los Estados Unidos que tenía una de las economías más dinámicas. La población creció mucho durante el régimen de Díaz. En 1877 el total de los habitantes del país era de 9 millones y medio, mientras que en 1910 había poco más de 15 millones de personas, y en 1907 había cerca más de 6 millones de niños. Porfirio Díaz necesitaba una economía sana para que su gobierno siguiera en el poder. Si recuerdas quién era Porfirio Díaz, él ocupó el cargo de presidente de México de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. A pesar de que antes de que llegara al poder luchaba contra la reelección presidencial, su largo periodo como presidente solo terminó hasta que estalló la Revolución Mexicana. Pero eso lo descubrirás más adelante. Síguenos y aprenderás mucho. Hasta, la, hasta luego, amiguito.